Ensenada trabaja en la recuperación del camino que une Villa Elisa y Punta Lara. El viernes pasado, el Consejo Deliberante de Ensenada, por unanimidad, expresó la necesidad e interés público para la mejora, reparación y repavimentación de la Ruta Provincial número 19. El municipio destacó que la obra pretende renovar y poner en valor el camino que une las localidades de Punta Lara con Villa Elisa. Desde el municipio destacaron que el intendente Mario Seco lleva tiempo gestionando estos trabajos ante el gobierno de la provincia. Por otro lado, la Asamblea de Reserva de Biósfera Pereira y Yaola advirtió que de asfaltarse la ex ruta provincial 19 peligraría la categoría internacional de reserva de biósfera. Mañana la provincia se reúne con docentes por paritarias. El gobierno provincial convocó a los gremios que integran el Frente de Unidad Docente a una reunión para mañana martes 3 de mayo con el objetivo de monitorear el impacto de la inflación sobre el acuerdo paritario del 41,8% firmado a fines de febrero con el sector. La cita con los docentes será a las 2 de la tarde y un rato antes, a las 11 de la mañana, las autoridades del gobierno se reunirán con los gremios que representan a los trabajadores estatales, incluidos médicos y judiciales. Un servicio que informa Más cerca. Más cerca. Realizan la inauguración de la Biblioteca Cajade en la Comisión Provincial por la Memoria. Hoy a las 3 de la tarde se inaugura la Biblioteca de la CPM en su nueva sede en el Museo de Arte y Memoria, en Calle 9, entre 51 y 53. Durante el acto habrá narraciones para niñas y jóvenes a cargo de la Biblioteca del otro lado del árbol de Parque Saavedra y estará la presentación musical de Jairo Loza. Carlos Cajade fue miembro de la Comisión Provincial por la Memoria hasta su fallecimiento y además dedicó su vida al cuidado y protección de niñas y adolescentes.